para un diccionario de la imaginación guía rápida de historias y palabras batalla los cartagineses esperaban con impaciencia en las tiendas de campaña y en la casa reinaban el deseo y la angustia. Todo mundo se preguntaba por qué Amílcar no se decidía. De cuando en cuando subía a la cúpula del templo de Eshum junto al anunciador de las lunas y consultaba los vientos. Un día, el tercero del mes de Tibi, Bajó precipitadamente la escalinata de la Acrópolis En los mapapales resonó un gran clamor Pronto reinó una gran agitación en las calles Y los soldados armándose se despedían de las mujeres llorosas Luego corrían a la plaza de Camón a formar Así inicia la batalla de Macar una de las descripciones más memorables en Salambó de Gustave Flaubert. Y con ella, la literatura moderna reinventó no sólo el relato histórico, sino el sentido de la épica. Salambó es una epopeya realista. El hecho histórico fue así. En el año 241 antes de Cristo, el Senado de la República Cartaginesa ...se negó a pagar los sueldos... ...de sus aliados mercenarios... ...los mercenarios se alzaron en armas... ...apoyados por la mayoría de las ciudades africanas... ...que veían en esta revuelta... ...la oportunidad de sacudirse el yugo púlico. En la novela de Flaubert... ...el jefe de los mercenarios... ...un libio llamado Mato se ha enamorado de la hija virgen de amílcar el general del ejército cartaginés, llamada Salambó, quien es sacerdotisa de Tanit, diosa de la luna. Para acercarse a Salambó, Mato entra de noche en Cartago y sorteando peligros que no acaban, se apodera del velo de la diosa, el famoso Sainfo, un misterioso talismán que asegura los destinos de la ciudad y de la república. Salambó decide recuperar el velo y va a la tienda de mato. El mercenario rompe la cadena de oro que ella lleva sujeta a los tobillos y simboliza la integridad de la doncella. Recobrado el Zainfo, Luego de realizar un sacrificio al negro dios Moloch, habiendo regresado a Milcar, a Cartago y ya colocado al frente de la defensa de su patria, los mercenarios son derrotados. Y Mato, paseado en escarnio por las calles de la ciudad, muere a fuerza de golpes y ultrajes al pie de la terraza del Palacio de Salambó, mientras ella celebra sus bodas con el príncipe númida Narjabas. Finalmente, la sacerdotisa de como el corazón sangriento y palpitante aún del mercenario es alzado en ofrenda al sol por el sacrificador y de súbito cae muerta por haber tocado al velo de Tanit. Siempre ignoraremos los detalles de la guerra de los mercenarios. ...pues solo conocemos lo externo de los hechos históricos... ...y algo de lo que revelan las ruinas de Cartago... ...pero sería muy difícil demostrar que Cartago... ...no era en los tiempos de Amílcar Barca... ...como Flaubert nos propone... ...y tampoco lograrían los impugnadores de esta novela... ...desde el punto de vista arqueológico... ...demostrar que no pudieron suceder las cosas... ...como Flaubert las describe... ...con una fuerza de su gestión... ...y una riqueza de tonos sorprendentes en cuanto al sacrificio a Moloch a las crucifixiones que son históricas y a la escena final con el sacrificio de Mato tampoco resultan imposibles Injustamente atacada por la crítica motivo de burla calificada de fracaso Salambeau con el tiempo ha llegado a ser la primera novela histórica moderna de Francia Salambeau, además de su mérito como reconstrucción imaginativa de edades que no hay medio de conocer, ejerce una influencia poderosa más allá del período naturalista. Así, Flaubert rebasa su tiempo y establece las formas que la novela histórica conocerá en el siglo XX. El tiempo reconoció a Salambeau. En el cincuentenario de su publicación, en 1912, en Francia se le realizó un homenaje solemne y una copia del monumento ya erigido a Flaubert en su patria se alzó sobre las playas de Túnez, donde se elevó la orgullosa ciudad de Cartago y donde recientes excavaciones han venido a comprobar parte de lo descrito por Flaubert, lo acertado de su topografía y el tamaño inmenso de la ciudad que describió, el hogar de cerca de 700.000 habitantes. Este monumento es también, de algún modo, un monumento a la buena literatura.